Del mundo en 90 segundos. Con Daniel Relova. Buenas tardes, son las siete, son las s en i s e Canarias. España roza el riesgo bajo de transmisión. La mejora de la transmisión por COVID en el descenso de la quinta ola sitúa a España rozando el riesgo bajo con una incidencia este miércoles de 50,9 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Según la actualización de datos del Ministerio de Sanidad, la pandemia suma hoy 2.303 nuevos positivos y 57 muertes más. Por otro lado, el gobierno ha aprobado el reparto de 500 millones de Entre u r o s e las comunidades autónomas para impulsar proyectos de digitalización y conectividad en el periodo 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El reparto se ha realizado atendiendo al porcentaje de personas sin habilidades digitales básicas sobre el total de la población, buscando con ello llegar a aquellas regiones más vulnerables y necesitadas de formación en competencias digitales. Y el Parlamento Europeo ha criticado que la legislación para evitar la evasión y el fraude fiscal no Está funcionando como debe. Por ello, ha pedido a la Comisión Europea y a los 27 que adopten más medidas para luchar contra estos delitos tras las revelaciones de los papeles de Pandora. Terminamos en Instagram, una aplicación que en sus dos primeros meses de vida acumuló un millón de usuarios en todo el mundo. Desde entonces no ha parado de crecer y a día de hoy suma 1.386 millones de seguidores en todo el mundo, un 25% más que hace un año. Un aumento liderado por España, donde esta red social ha aumentado sus usuarios un 41%. La red social propiedad de Facebook cumple hoy 11 años. Así lo dejamos, la información vuelve a las 8, 7 en Canarias. Música de los 80 y los 90. Sí, esta es nuestra selección de cada tarde para acompañarte al trabajo. Esto es Play Kiss. Hasta las ocho, las siete en Canarias. e n un solo protagonista. Tú. Queremos que confecciones tú las tardes de Kiddings. 606-71-2658. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. La Canaria d d i n i d d s con Ricky García. Te acompañamos en la vuelta a casa. A pasar ahora un rato súper agradable con Beatles. Together,、right、now, es que tal día como hoy, pero en 1969, cuando llegamos a la luna, se publicó en Estados Unidos. En el Reino Unido fue el 31 de octubre, el single que contenía los temas Something y Come Together de los Beatles incluidos en su álbum Abbey Road, aparecido un par de semanas antes. Bueno, fue la primera canción compuesta por George Harrison que ocupaba una cara A de un single del cuarteto de Liverpool, un privilegio que hasta entonces estaba reservado a las canciones, ya sabes, de John Lennon y Paul McCartney. Pero la calidad de los temas d e George Harrison aportó al disco les hizo reconocer al resto de la banda el talento de Harrison. Come George Martin, el productor del disco, comentó: Cuando nos presentó Here Comes the Sun, ya reconocí su enorme talento, pero cuando apareció con Something. aquello era otra cosa. Sí, son Beatles! Something en la e r a She woos me. I don't want to leave her now. that shows me I don't wanna leave her now. Ricky García. 18, una menos en Canarias, en directo en XFM. ¿eh? El show de la tarde, tu show vespertino favorito. Pues ya sabéis que este viernes, además de ser nuestro dedication day, que lo hacemos en directo, lo pasamos genial el pasado viernes, vamos a regalar a uno de nuestros oyentes un viaje fantástico a Praga. Solo tenéis que contarnos, bueno, el tema de hoy es este: ¿cuál es vuestra habilidad especial? Rafa desde Ibiza. Pues yo tengo, no sé si es un don, pero una habilidad bastante rara.、Eh, desde siempre he sabido quitar,、eh, ¿cómo decirlo?, los sujetadores con una mano. Sea cual sea, con un don de no menos nada, en segundos. Pues rápido, monta una escuela que te forras. Para deshacer el invento necesitas un manual como los de IKEA o ser ingeniero de la n a s a Vemos. Vane desde Girona. Hello, ¿qué tal? Soy Vane de Girona. Pues. Supervivencia es m i d o n natural. Ante las adversidades me vuelvo más fuerte. A l e ahí lo dejo. Hasta、Hala. luego, un besazo.、Hala. Hasta luego, s u p e r positiva, ¿eh? Dicen que cuando la marcha se pone dura, los duros nos ponemos en marcha. Paola desde Madrid. Hola, ¿no? bueno, pues mi, mi gran don es que si estoy muy convencida de que para ir a un sitio hay que ir por ciertos lados, convenzo a esa persona, aunque tenga un mapa adelante, aunque lleve el GPS de Google, da igual. Dudará, <risa> creerá mi palabra y nos perderemos. Pero bueno, no habéis preguntado que fuera algo bueno, simplemente、no, habéis preguntado、sí. que cuál es nuestro don. Pues、claro. mi don es ese:、eh. perder á todo el mundo si estoy convencida de que por ahí no se va y se tiene que ir por donde yo digo. Es un don peculiar, sí. No es muy útil para llegar puntual, pero es genial para ver mundo. ¡Hasta las ocho! Esto es. ¡Prey k i s e Con Ricky García. Give me a bit of my sandwich. He said, I come from a land of love. Did us blow and m e n t her? c you hear? Can you hear?、Me? Se Ha resonado en más de 100 ocasiones, pero la más brutal, además de la original, claro, es esta de Tina Turner. Bueno, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? e h Fíjate, ya son 20 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Ya hace un momentito que estábamos empezando la tarde. Es que con la pedazo de música que ponemos aquí por las tardes y vuestra participación, vuestras historias. Nos lo pasamos genial, eh. Bueno, sí, te acabas de incorporar, pero hoy estamos con el tema de que nos cuentes cuál es tu habilidad. Y en juego, en juego. Ser finalista para un viaje a Praga. El viernes sabremos quién se va. ¡Rodolfo, desde Madrid! Hola Rodolfo. Pues yo tengo un don y es que ponga en la fila que me ponga, ¿Sí? siempre es la que más tarda. Si es en la del supermercado, se le ha acabado el papel de la máquina, no ha pesado la fruta a la de delante, no le funciona la tarjeta de crédito. Si es para cualquier otra cosa, da igual. Va a s e r l a que más tarde. Así que he decidido ponerme la primera que llegue y haya más o menos gente, me da igual. Me pongo y a esperar, que es lo mío. A ver, Rodolfo, ¿has probado la compra online? <risa> o sea, el router no se rompe y además no te pican los p í x e l e s Isabel desde Madrid. Hola, soy Isabel. ¿Qué, qué, qué, qué don tengo? Pues ¿Sí? muy fácil, cerrar empresas. La última que cerré, pues la agencia de viajes más antigua del mundo, cerré Thomas Cook. Y con esa llevo varias, pero esta es la más gorda, ¿eh? O sea que tengo un don. Cerrar empresas como una loca. A ver, querida, eso no es un don. Eso es tener un café más grande que el que se sentó en un pajar y se clavó la aguja. Bueno, y ahora te voy a mandar tres temazos en línea: como son I Promise Myself, del queridísimo y añorado Nick Cayman. Love is in control, temazo de Donna Summer. Y además, I Will Love Again, suena ya Lara Fabián. Esto es Play Kiss con Ricky García. Did I ever tell you how y o u l i v e i n me? Every waking moment, even in my dreams, and if all t h i stalk is c r a z y and you don't know what I mean, does it really matter? Lunes a viernes de 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. Ajá. p l a Kiss. Con Ricky García. I'm not t you k n o w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 you d e j ó este año, Nick Heyman. Nos dejó canciones tan chulas como esta. I promise myself. Sabes que nada está realmente muerto si deja un buen recuerdo. Buenos recuerdos los que te vas a llevar si te vas de viaje hasta Praga. Sí, porque te la vamos a regalar este viernes entre todos los finalistas de la semana. Diremos el nombre del ganador, la ganadora, que se va a ir en compañía de quien quiera. A la República Checa, a visitar lugares súper especiales y preciosos, porque además en otoño, el otoño es una época fantástica para viajar h a s t a Praga. Podrás visitar el castillo, el puente de Carlos y la isla de Campa en Malastrana. Y si te va el motor, acercarte a Breno. Y eso sí, nos mandas fotito para colgar en las redes sociales. Y vamos con los finalistas de hoy. Desde Madrid y nuestra amiga Lupe, desde Álava, Ala, a estar pendientes el viernes por si sois vosotros los ganadores y a todos los demás, muchísimas gracias por estar ahí todas las tardes, por dejarnos entrar en vuestra zona de confort y, sobre todo, por participar con nosotros y hacer que la tarde sea genial. Nosotros nos vamos a cargar pilas para regresar mañana. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel r e l o v a y q u i é n te habló, mi nombre es Ricky García. Con la mejor música del mundo te quedas, con la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! <túruption>